YO! i 実 e Me acuesto a c u Salgo t o a tantas, a s l de gira y llevo un pinchazo en la garganta Conduciendo, conocemos cuando escampa Debajo de la f u r g o n y siempre piso tierra santa、la、Peña está en la puerta de la sala con las c a r a s mojadas Mejor será que s a l u d e m o s se nos van a enojar Cosas que, que me encantan Pitar n fachadas negras en la casa blanca El dedo de George c Linton huele a planta Los cañamones cantan Los fans de Bob Marley se levantan Versiones de canciones hay tantas Tantas estrellas que brillan en el tomanda Tanto dilatan que le caben las tas de panda Cuando no conozco que se alejan del camino Que viven envidiando a su vecino y se levantan Con la invención de ir competir con los mejores no te lo piense m á s i c o r r e p o r e s que estás en la llanta ni tu puta madre te aguanta yo voy con el talega con tu cara y con la canga una mano en el volante y otra en la palanca p r e f i e r o s el jefe de la M que a la blanca una noche ciego y con más hambre que carbanta tu perdona si me l e v o del suelo y h algún viaje sobre Atlanta o e t e l e n a regreso con la barrigota llena viendo como las manos se levantan eres como el fuego y eso puede quemar por eso siempre vuelo sobre el mar y no me quemo yo soy como el aire y no me puedes tocar Pero yo puedo acariciar tu largo pelo y lo intento, lo intento, lo intento, lo intento, s a b e s que lo intento? Lo intento, lo intento, lo intento, intento. Que sabrán d e l e a l t a r los traidores, que sabrán de competir si nunca saben encajar los goles y se la yaca A que son personas con distintas c h a r a s y colores A mi su prejuicio me la machacan d i c t a d o r e s Baila chiqui chiqui, que eso sí, que chacalor, eres un chichi sin chicha, que r a c a un chicle sin sabores Aprende de la s pobre s perichole s El rap es un teatro lleno de malos actores Yo lo intento, lo intento ロ o ン n ロ e ン t ロ l ン i ロ t ン n ロ o ン a ロ e ントロイントロイントロイントロイントロイントロイントロイントロイントロイントロンロンロンロンロンロンロンロンロンロンロンロンロンロンロンロンロンロンロンロンロンロンロンロンロンロンロンロンロンロン Va y viene, de la S p a s a con la M, el fútbol nos enfrenta, el rap nos entretiene, si yo fuera quienes, p a r a comprar tus producciones, haría un disco de clásico, pero lo básico es que i nos n mantiene, nuestros cojones no es más quien más tiene, tengo el esferma y la voz de alarma y los genes, r i n d e m o s por lo que tú más q u i e r a s dime que prefieres, el hermano de mi hermano es mi hermano y también son mujeres, eres como el fuego y eso puede quemar, por eso siempre vuelo sobre el mar y no me quemo, yo sé como el aire y no me puede tocar, pero yo puedo acariciar tu largo pelo y lo intento, lo intento, lo intento. intento